de esa cuestión, es que estamos en contacto con la periodista, escritora, con la gran guionista Liliana Urruti. Buenas tardes, Liliana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Gracias por atendernos. ¿eh? No, Gracias a vos por convocarme. Y... Sí, estamos en un día bastante especial, un día de concientización, un día de visibilización. Es un día para que el resto de las personas sin discapacidad Nos miren, nos escuchen, nos abracen. No es un día de festejo, es un día que este lo que pretendemos es que poder comunicarnos y decir aquí estoy. Eso de eso se trata el día ...internacional de la discapacidad... ...no eh, es un día de la madre... ...no un día del padre... ...claro, claro... ...no se trata de hacer regalos... ...ni de saludar graciosamente... No, no, no, ...sino de no, generar conciencia no, no, Liliana... ...exacto... ...sí, exactamente... Muy ...un bien. día muy especial... ...este... ...y... ...en medio del año muy especial también... ...así que... ...el trabajo... ...es doble casi... El trabajo es doble, estás pensándolo como el trabajo de la comunicación, como el trabajo de la visibilización, porque hay un objetivo claro con este, con este Día Internacional, Liliana, que, es, este, que tiene el objetivo de promover derechos y bienestares que las personas con discapacidades no tendrían por qué estar reclamando, pero la sociedad por ahí está muy aturdida, parece, ¿no? Sí, en realidad nosotros tenemos una convención de derechos este, muy pulcra, muy buena, o sea, en realidad nos sentimos representados con esa convención, pero el problema es que eh, no hay ninguna instancia, que ningún derecho de esa convención que yo pueda decir en este momento que se cumple. O sea, todos los... Este, Nosotros tenemos que luchar día a día para que se cumpla un derecho determinado, para que las obras sociales te autoricen una prótesis, para que tengas un médico disponible, para que tengas una rehabilitación, para ir por la calle y, que no, este, y no tropezarte y caerte, para que este, los, los semáforos tengan una luz eh, para las personas con, eh, con ceguera, o sea, eh, nosotros somos un colectivo muy eh, ignorado por la sociedad y por, este, y ni qué decir, por los estamentos gubernamentales, las organizaciones y eh, todo lo que configura este, el Estado. Entonces, eh, eh, se ha hecho mucho, en realidad se ha hecho mucho, pero venimos de cuatro años desbastadores para el colectivo, o sea, una persona eh, que está ganando 1.200 pesos de pensión, o una persona, una persona que ni siquiera pudo acceder a esos 1.200 pesos de pensión, que no tiene medicación, que no tiene pañales, que no tiene silla de ruedas, es un colectivo muy ignorado. Este. Y las leyes que por ahí se cumplen, como por ejemplo el cupo del 4%, no se cum... o sea eh, las leyes que por ahí están están vigentes y este y son eh, de cumplimiento efectivo no no se cumplen en la medida que este que, que ese derecho dice que se tienen que cumplir ¿Vos sea, sabés, no hay sabes Liliana que por que me proponía sí, sí. llegar a hablar llegar a preguntarte justa específicamente sobre esta cuestión este de cómo cómo se movía en la Argentina, cómo nos movemos hacia una sociedad mejor. Es nuestro ideal este, en la Argentina hacia un efectivo cumplimiento del cupo del 4%, que ya no sé cuántos años tiene. Liliana, lo que nos estabas contando no es de que no los tengan en cuenta, sino directamente de una forma muy agresiva para con el colectivo, esto que mencionaste de los últimos cuatro años. Eh, hay nos imaginamos una cantidad de casos lo que nos decís de los 1.200 pesos, las imposibilidades, las trabas, ¿qué es lo que, qué, qué, ¿cuál es la manera, Liliana, tu manera de, de ver, de sacudir la planta para ver si caen algunos frutos, sobre todo en una época donde el Estado bueno, parece haberse conseguido un par de ojeras, de, perdón, de orejas eh, viendo la de figura orejas. de Alberto Fernández parece que bueno lo primero que salta a la vista son las ojeras pero esperamos que tengan oídos para todos los colectivos para todas tantas necesidades lo que nos describís es desolador sí es desolador este en realidad lo que o sea voy a ir un poco más allá no o sea este yo creo que ni siquiera necesitaríamos un certificado de discapacidad o sea la verdad que eso sería en una sociedad donde se cumplen todos los derechos de los ciudadanos, o sea, ni siquiera necesitaríamos eso, o sea, estaríamos incluidos per se, o sea, estamos luchando por una inclusión que este, como si fuéramos ciudadanos de segunda o de tercera, o, este, pero en realidad no, ni siquiera tendríamos necesidad de un cupo del 4%, este, de un 5%, perdón ni del cupo laboral, ni de las obras sociales con programas especiales, o sea, la verdad es que deberíamos acceder a todo sin necesidad de todo eso, pero eso es un punto casi lejanísimo para nosotros, en este momento donde este, estamos luchando por un medicamento o sea, la verdad es que este, es, un, es casi una utopía lo que estoy diciendo pero este, el verdadero reconocimiento, el pleno reconocimiento de los derechos pasa por ese lado, porque nosotros no salgamos a la calle y tengamos que este, pedirle al gobierno de la ciudad que por favor arregle las veredas o que por favor levante la caca de los perros porque una silla de ruedas pisa la caca del perro y después el que va arriba de la silla de ruedas pone la mano para accionar las ruedas de la silla tal cual, de ruedas tal cual. entonces es eh, muy desproporcionado este, y que se necesita, y mirá, la verdad que se necesita de todo, se necesita, eh, qué sé yo, empezar con, con la comunicación, por ejemplo, este, que, que, a, que a alguien le interese hablar del tema, por ejemplo, que ni siquiera los propios les interesa, la verdad que este, es muy raro que este, una... Eh, radio, una televisión de gran alcance, te llame para hacerte una entrevista. Este, puede ser un mensaje muy desolador el que estoy dando, pero, pero no, no quiero ser desoladora, pero es la realidad. O sea, este, yo, por ejemplo, escribo en la agencia Paco Urondo. La verdad que a mí este, me llena de satisfacción que una agencia de esas características este, tenga ganas de publicar notas sobre discapacidad. Entonces, este, qué sé yo, lo, lo, a mí me parece que hay una gran lucha, yo soy comunicadora social y me parece que hay una gran lucha que tenemos que llevar adelante los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación como el Tuyo, como la PACO, ese, ese es el, el foco a donde tenemos que llegar. Si nosotros llegamos hasta, hasta ahí y podemos... Este, nivelar la comunicación desde ese lugar y vamos a tener un avance bastante interesante. Así que me parece que habría que empezar por ahí, porque yo creo que este, a nosotros nos atraviesan todos los problemas que les atraviesa cualquier, mu, a cualquier mortal. O sea, tenemos los mismos problemas de laborales con el adicional de que además tenemos una discapacidad. O sea, que Por eso hablo del doble trabajo. O sea, claro, claro. Además de que la realidad por ahí podría ser eh, dificilísima en nuestra región en Latinoamérica, pero si enfocamos más de cerca es la Argentina quizás uno de los lugares más difíciles de vivir en la en la actualidad. Y a esto se le agrega que esta, este año tenemos una experiencia Totalmente inédita, Liliana, esto de la pandemia del COVID-19 bueno pone en evidencia que este, todas las desigualdades se agigantan frente a estos fenómenos. Es así que Total. es muy difícil ver a alguien verdaderamente interpretando y preocupándose por la discapacidad, por las personas con discapacidades a pesar de que son manifiesta parte de nuestra sociedad. Liliana, ¿tenés una, una idea, tenés un número, una, una estadística que hable de personas discapacitadas de la Argentina para que la audiencia se lo imagine? Y sí, más o menos, o sea, tenemos que ver que son números de hace 10 años, porque recién el, el, nuevamente vamos a tener censo este año, y estamos hablando de 5 millones. 5 millones de personas. Sí, eh, los números son viejos, reitero, porque también es importante tener en cuenta eso. Son números viejos porque tienen 10 años, o sea que, no sé, eh, yo creo que debe haber... Este, porque además hay otro, otra problemática que también se desconoce, que, son, eh, que no están contados dentro de ese número, que es las personas con discapacidad visceral. Entonces este, esto se debe haber este, incrementado bastante, porque no se tuvieron en cuenta en el censo del, de hace 10 años. Muy bien, nos contás el detalle de que cual, que cuáles son las personas que pueden ser este, este, consideradas discapacitadas viscerales. Y cuando no tenés un órgano, por ejemplo. Cuando ha perdido un órgano. Por claro, un... Cuando, este, o, o cuando tenés, por ejemplo, está considerada fibromialgia, está considerada como una este, enfermedad dentro de las enfermedades autoinmunes, como una enfermedad dentro de la categoría visceral. Este, todavía sí, o sea, Tampoco eso está configurado y delimitado, porque tampoco la medicina está a la altura de las circunstancias para considerar qué es, lo, qué es lo que significa una persona con discapacidad visceral. O sea, vos vas a un médico para que te haga una historia clínica porque tenés este, una osteomía, por ejemplo, y, este, y, y no te la hace porque no te considera una persona con discapacidad. Entonces, también eso hay que eh, trabajarlo y hay un montón de organizaciones dedicadas a, a eso del tercer sector. Este, pero, to, o sea, todo se hace desde ahí. O sea, desde el tercer sector, desde la ONG, desde el observatorio. De, o sea, siempre este, la, la organización, la, el núcleo de la lucha parte de ahí, de las personas con discapacidad, que sí. además, este, además trabajan y además son personas. Que además son personas. Qué sencillo, ¿eh? Igual. Bueno, diste la vuelta y ahí esto sí que cierra verdaderamente. A muchas personas este, esta realidad de la que estás hablando, Liliana, se les escapan porque están mirando para otro lado. Lamentablemente este, vamos, a tra vamos a tratar de, que, de seguir remándola, Liliana, con personas como vos que nos ponen al tanto de primera mano de las situaciones que les toca atravesar a tantos y a tantas hermanas y hermanos de viaje, porque finalmente estamos montados más o menos todos en una misma película, este año lo pone en evidencia. Liliana, estamos sí. muy agradecidos por este ratito y muy conformes además de tenerte en nuestra agenda. Te invito a que, no. a que a que nos des una reflexión para para este para cerrar este primer encuentro si te parece. Bueno es muy difícil, es una este, me estás poniendo números no sé si estoy a la altura de una reflexión, ¿no? Estás, o sea, estás. Lo que este, lo que se me ocurre es eh, hagamos algo, o sea, después de haber padecido y de estar padeciendo, porque todavía esto no terminó, de estar padeciendo una pandemia, me parece que tenemos que abrir un poco los ojos, ¿no? O sea, este, no solamente, o sea, dejar un poco los egos de lado y empezar a trabajar juntos y con el que tenemos al lado, ¿no? O sea, Esto de la patria es el otro no es una frase, la verdad que este, para mí simboliza eh, un estilo de vida y me parece que desde ahí es la... El... yo no soy muy optimista, la verdad que este, por lo que veo no... no... pero este, eh, tampoco dejo de serlo, o sea que me parece que si nos aunamos la cosa va a salir mejor. Y, y hablar de estos temas, pensarlo, o sea, la diferencia entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad es un minuto, ¿eh? o sea, no hay más, este, es el minuto que nació o el minuto que lo adquirió, o sea, si, si alguien piensa que está ajeno a esta realidad, no, cualquiera es. Puede ser del día a la noche o de la noche al día, transformarse en una persona con discapacidad. Entonces me parece que este, estos temas nos atañan a todos, como seres humanos, qué sé yo. O sea, este, no hay ninguna... Y también como sociedad, o sea, vos, Liliana, no. También como sociedad. Como sociedad, claro, absolutamente, como sociedad. O sea, y esta, esta convocatoria... Había me llena de felicidad porque digo, uy, a alguien se le ocurrió hablar del tema. O sea, es genial que se les haya ocurrido hablar del tema. Sigamos hablando, sigamos pensándolo, sigamos proponiendo, sigamos juntándonos y sigamos mirando al otro, no hacia uno, al otro. El otro está al lado nuestro. Entonces me parece que por ahí y por el lado de la comunicación que la comunicación atraviesa todos los aspectos de la vida de un ser humano y todos los aspectos sociales, no hay nada que la comunicación no toque. Me parece que por ahí está el, el mensaje, no sé, ni siquiera... Se el, el camino, mensaje, o sea, por ahí. Es una reflexión que hago porque porque me dieron esa oportunidad, no porque, ni siquiera sé si está este, a la altura de las circunstancias. Me parece que, que sí, que sí, que está Liliana, está re, está a la altura de la circunstancia y estamos muy, pero muy contentes de tenerte en nuestra agenda. Quedan muchos temas, muchas aristas de la cuestión discapacidad en la Argentina para conversar con vos sobre todo lo que tiene que ver con la búsqueda de una autonomía, de las personas con discapacidad, la lucha contra la discriminación y la inserción laboral este, de, de la que hablaste a la pasada, ese tema sobre todo lo del cupo del 4%, del 5%, la ley marco de regulación en el empleo público y demás. Liliana, te dejamos en nuestra agenda para que no te escapes y prontamente volveremos a, a poner estas cuestiones en la, en la mesa de nuestra audiencia para que... Bueno, Bueno, para que nos sirvamos de un puñado de estas semillas y empecemos a, a, a ver si a la salida de este año este, tenemos alguna respuesta para algunas situaciones que son de toda la vida. Gracias, Liliana. Bueno, gracias a ustedes, gracias a La Pampa, la verdad que me, me han llenado de alegría, me han alegrado el día, gracias, gracias de verdad. Muy que bueno lo que decís. Gracias a vos, un abrazo, Liliana, que tengas muy buena claro. jornada. ¿eh? Igualmente bueno. a ustedes, gracias. Hasta pronto. Liliana Urruti es periodista, escritora, es guionista, es mira, eh.